Hola, buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Bien. Bueno, a ver, Melanie, eh, están jugando dos torneos a la vez. ¿Eso se nota ya? Eh, sí, se nota más el cansancio por ahí. Eh, mm. Ayer el DT propuso eh, un juego, subió a arenas de reservas que debutaron en primera. Jugamos Yo, por ejemplo, en mi caso no puedo jugar el federal por tema de trabajo, así que juegue titular, jugaron las suplentes. Uh -huh. El miércoles tenemos un partido difícil, va a estar trabado, uh -huh. hay que bajar a Bahía. Eh, así que, hay que pusimos a las nenas de, de reserva. Eh, fue un partido lindo para ellas, nerviosas. Claro. Eh, claro. Pero nos sacamos un puntito. Igual estamos clasificadas para el provincial y para las semifinales. Bien. Maxi. Sí, no, eh, esto que no, por ahí nos sorprendía cuando habíamos eh, visto el resultado de 0 a 0, porque recordemos que Pampa Fútbol es el segundo punto que saca, y, y bueno, y, y nada, eh, nos confirma lo que pensábamos de Melani, que habían, que habían rotado muchas jugadoras. Eh, todavía quedan dos fechas, seguramente estas fechas eh, harán lo mismo, ya están un poco lejos de el Bois le sacó seis puntos de quedarse con el uno o no. Eh, sí, ya eh, sabíamos que Olvoy se había disparado eh, pero bueno, estamos solas segunda, nos sigue el tercero con un punto pero de, tenemos partidos accesibles eh, nos toca el, el León y Santa Rosa en, en la ida les, les ganamos, pero bueno lo vuelvo, lo repito, eh, vamos a jugar de nuevo con, con, pibes, con chicas del banco de, de, de reserva porque estamos jugando un, el, el federal y las chicas vienen jugando un partido de 90 minutos, ya no son 75, claro. eh, y el cuerpo te, te pide un descanso. En tu caso, Melanie, que eh, por laburo no podés eh, jugar los miércoles. No, lo, en mi caso sí, por ah. trabajo no podía viajar, pero por ahí eh, los días eh, cuando jueguen acá en carro... Ah. Eh, por ahí a un partido voy a poder ir a jugar. Ah, bien, bien. ¿Y eh, se nota la diferencia eh, de un nivel más alto en el torneo federal? Sí, sí. Eh, jugamos contra, bueno, Olboy ya es sí. eh, como un clásico, ya llevamos varios partidos jugados. Eh, Borregos eh, tenía lindo, lindas chicas que jugaban bien. Mm. Eh, las chicas, yo lo escucho por la radio, jugaron todas muy bien la Romy, la Jan y todo la rompieron eh, y ahora nos toca municipales que es el que viene puntero en la tabla claro. eh, yo creo que, que que va a ser un lindo partido pero le vamos a ganar le vamos a ganar muy bien hay diferencia. Me, Melanie y se nota la diferencia de los minutos se nota mucho los 90 minutos eh, yo creo que sí las chicas vienen jugando 75 minutos eh, a jugar 90 eh, Creo que ya en el primer tiempo ya se nota el desgaste físico eh, y en el segundo creo que en los últimos minutos ya no, no quieren correr. Corren por, por pasión al fútbol, por los colores, y no, no correrían. Eh, eh, Melanie, y, mmm, ¿tienen que tratar de mantener el segundo lugar en el torneo oficial? Bueno, te estamos haciendo un ping-pong entre los dos torneos, pero en el <risa> torneo oficial de la Liga Cultural tienen que tratar de mantener el segundo ¿Lugar así no se cruzan con All Boys en el, en el, en el cruce con semifinales? Eh, sí, yo creo que lo vamos a mantener. De igual sí. manera, el que nos toque eh, o sea McAllister, si es que seguimos segundo, claro. eh, que las chicas tienen un, un lindo equipo. Eh, All Boys, eh, vamos a dejar siempre todo. todo. Bien. Maxi. No, no estabas viendo la próxima fecha para ver cómo lo que, lo que decías vos. Eh, carro va eh, contra el León de local, como, como decía, me da el partido que puede ser accesible, y Centro Oeste va de visitante de Belgrano. Recordemos que Centro Oeste, el, el perseguidor, mm. está a un punto, así que bueno, quedan dos fechas por jugar y, y me parece que en esta una victoria de Carro por ahí le podría dar la, la posibilidad de, de, de cortarse y de quedarse, de asegurarse ese segundo lugar. Mm. Eh, eh, Melanie, ¿cómo, ¿cómo crees que van a ser ahora? Porque una vez que clasifiquen y pasen estas dos fechas hay que apuntar a jugar las semifinales eh, ahí no van a poder rotar más eh, No sé cómo va a proponer el juego del ET pero yo creo que sí, yo por ejemplo eh, estoy dejando todo en la liga por ello no puedo jugar el federal pero yo creo que eh, las chicas con, el, con entrenamiento y con todo vamos a poder jugar bien las semifinales. Mm. Tenemos que ir por todo claro. eh, Melanie, ¿vos de dónde sos? De Pico. ¿De Pico? ¿Y ahora estás ahí en Pico? Sí, sí, y, sí, sí y, acá en General Pico. Y, y recién nos chumeaba Paola Torres, la productora nuestra, que te estabas por ir a entrenar. Eh, a ver, contanos eh, qué clase de entrenamiento haces los lunes, por ejemplo. <coughs> eh, yo hago, como no nos podemos juntar a sí. entrenar en carro, eh, yo hago entrenamiento específico de fútbol. Ah. Eh, entreno eh, todo lo que es potencia, eh, fuerza, eh, todo para sudar. No hago nada que no sea. Los jueves, por ejemplo, ahora no, ahora no podemos por el hecho de federal, mm. pero antes íbamos y jugábamos eh, fútbol 5 con varones que te exijan a mm. poner el cuerpo, eh, trabar. Claro. Eh, ese es mi entrenamiento. Bien. Eh, ¿Cuántos años tienes, Melanie? 18. Ah, sos rejuvencida. Sí, piba. Sí, mira. Eh, ¿Y desde de cuándo jugás al fútbol? ¿Desde siempre? Desde siempre, sí. ¿Sí? sí. He hecho otros deportes, iba a patín, eh, hockey, pero no, yo siempre quise ir a fútbol y mamá me decía que no, que no. Y una vez me planté y le dije, no voy más a patín, vas a pagar una cuota y, y yo me voy a ir a sentar porque no voy a hacer nada. <risas> y desde ahí empecé a jugar al, a la pelota ahí con los chicos en el barrio. Después empecé en Independiente y bueno, hasta ahí ahora terminé en carro. Y escuchame, Melanie, de, de, de, hace un ratito decías que debutaron las nenas. Vos tenés 18. ¿Qué <risa> edades tienen las personas que debutaron el otro día? Eh, bueno, ayer debutó Zaira, la hija de DT, de, de, de tiene 12 añitos. Ajá. Eh, después hay Aileen, que tiene 15, creo. Después hay, ya hay otra, eh, otra nena de, de reserva. Eh, ¿cómo es que se llamaba? Eh, bueno decimos Messi, porque hay la Messi. Messi. Está eh, y tiene 16 claro. después hay otra Messi también que es de otra que <risa> tiene creo que 15, 14 son nenitas que recién están empezando claro. que estaban nerviosas cuando entraron lloraban <risa> está bien claro, ¿sí? la tensión y lo de debutar en primera porque es, es el debut en primera 12 años dijo sí. recién sí. debutó en primera 12 años muy joven No sé si no se nos cortó, Melanie, ¿Estás ahí, Melanie? Ah. Sí, sí, acá está. Ah, una. no, no. Ah, eh, eh, bueno, bueno eh, un semillero eh, estupendo, porque más allá de lo que pase este año en sí y de los resultados de ahora, es, esto va por suerte, a, por suerte no, por, por lo que fue pasando, va a durar. El fútbol femenino está potente en ese sentido, tiene futuro. Sí, está creciendo, recién arranca, bueno, el año pasado... Eh, arrancamos con la viga cultural eh, jugamos dos finales eh, una lamentablemente se nos escapó de la mano la segunda la ganamos estamos jugando un federal es un montón para un para carro que somos 300 habitantes eh, creo que, que ganar el provincial eh, ayudó en muchas cosas bueno Melanie, me, sí. me, me un, tengo una más vos que vos que sos de afuera y que vas a jugar a carro cómo cómo ves este fenómeno social que se está dando Lo que vos decís, son 300 habitantes. ¿Cómo, cómo lo vivís vos cuando llegás al, al pueblo? El, ¿La gente cómo, cómo está? ¿Cómo las recibe? Contanos un poco eso. Bueno, en el provincial, al final, la cancha explotaba. Fueron todos a la cancha. Eh, por ahí los, el, los, días, los fines de semana, eh, por ahí no se llena tanto, pero la gente va, nos alienta. Eh, creo que... que que nos apoyan, nos dan ese apoyo que uno como equipo necesita. Bien, Melanie, éxitos para lo que viene, ya sea en la Copa del Torneo Federal o en el Torneo Oficial de la Liga Cultural. No sé si quedó algo que quieras contarnos, si no, gracias. Eh, nada, decirle eh, al equipo a carro que, que siempre estamos dando lo mejor, que, que por ahí a veces la gente creo que no... Dicen, nada ah, carro, 300 habitantes, ¿qué tiene? No, tiene bastante. Tenemos chicas de, que juegan, que podemos demostrar. Bueno. Bueno, Melanie, éxitos de vuelta eh, y que tengas buen día. Listo, gracias. Hasta Bien. luego.